Creo que hay pocos especialistas hoy, entonces eh, ahí es como que nos aprovechamos un poco de eso. Y además eh, Argentina en casi todos los deportes tiene bastante potrero y que quiero decir, tiene picardía, eh, le encuentra la vuelta enseguida a los a los deportes callejeros. Y si bien esto ya dejó de ser un deporte callejero, pero es lo más parecido y me parece que por eso pudimos adaptarnos bien, ¿no? Bueno, ¿y cómo viste estos Buenos Aires 2018, estos Juegos de la Juventud en Argentina, tercera edición? Yo estoy absolutamente sorprendido, la verdad. No, no, no. Me imaginaba algo lindo, algo bueno. Estaba entusiasmado con la idea, pero cuando, pero no, obviamente no esta dimensión. No, no. Eh, Estoy sorprendido, estoy de alguna manera emocionado también, porque es una forma de mostrar lo que el deporte puede llegar a ser dentro de la sociedad porque hoy no tiene un lugar muy importante ¿no? Bueno y se vienen la, las ventanas importantísimas en La Rioja a un pasito del Mundial de China, ya tenés la lista ¿Cómo, ¿Cómo son los procesos? No, bueno es el 29 y el 2 en La Rioja contra Estados Unidos y México y ahora la lista, o sea es que los jugadores de Euroliga no pueden estar y después siguiendo a ver cómo, cómo están los presentes de los jugadores que generalmente están en el radar, ver cómo están en ese momento, ¿no? Así que muchas veces esto, al no tener tiempo de entrenar, elige jugadores, primero que conozcan más o menos la idea y segundo que estén en un buen momento en su equipo. Y siempre siguiendo la Liga Nacional también, ¿no? Siempre, siempre. Ahora, la verdad digo, poca la cancha de que empezó, pero ahora seguramente empezaré a recorrer los estadios. Gracias, Sergio. No, a ustedes, gracias por estar siempre.